Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barashove, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Ligio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. ¿Por qué no lo oigo? ¡Este! ¡Ey! ¡Su micrófono el no chico está, chico... está excesivo! Presione el botón con el dibujo del Siempre micrófono. Siempre que villano tiene que pasar esto. ¡Hola! nosotros no, siempre pasa, creo, que morir con mis padres no sé cuá estará libre la pista por ahora toca abrir la ventana y llegar hasta donde nos lleve la vista cuando saldremos de nuevo eso nadie lo sabe mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oscar? Hola, gracias. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, por suerte. ¿Cómo estás, Víctor Jiménez? Bien, todo bien. Bueno, Perfect. gracias. Bueno, estamos todos muy bien, listos como para empezar. <risa> listo sí, como sí, para sí, empezar sí. este programa, Oscar. Uh -huh. Bueno, Aquí. la pregunta de todas las semanas. ¿Cómo fue tu semana? Bien, bien. bien. Trabajando desde casa, así que ocupadito. Eh, cocinando, <ríe> cocinando bueno. cada vez más, cada vez mejor así mejor, que mejor eh, así. Soy, el, soy el crítico de mi propia comida así que mucho no puedo decir hay cosas que se pueden ir aprendiendo realmente eh, bueno, yo, claro, bien, claro. Yo, yo bien sí, también sí, sí. Eh, retomé un seminario de psicoanálisis Ajá. ahora a fin de mes otro y la ¿se puede saber? ¿el seminario? Ajá. De un seminario de Jacques Lacan, de quien hemos hablado más de una ah, vez, que sí, se sí, llama sí, sí, sí. Se llama la angustia nada menos. Uy, qué lindo tema. <risa> muy lindo muy tema buen en tema en época. Muy buen tema sí, y además sí, es muy sí, muy sí. buen seminario, es muy muy ameno, ajá. algo que no pasa con los textos de Lacan, ¿no? Que es bastante oscuro y complicado, ¿no? Este no lo es tanto, por suerte, ajá, no lo ajá. es tanto. Así Ajá. que bien, eso me demanda que estudie, que lea, claro, bien Oscar, claro. bien, bien, y después mucho bueno, con muy... con el lazo social, con amigas, amigos, uh -huh. con llamadas, con videollamadas, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Bien, bien, por suerte bien, la voy sí. la voy pasando, <risa> la voy uh -huh. pasando Oscar. Y la vamos pasando, estaba viendo si día 58. O Sei cuarentena ya pasó hace rato, los 40 días. Ah, no, Pero sí, bueno, ya estamos por ya la, la 50. No más. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí, tal cual, tal, tal cual. Bueno, ojalá que la uh -huh. cosa venga controlada, Oscar, ¿no? A pesar de que hay un problema, no. ¿viste lo que pasa entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires? Que voy a aprovechar para sumar un dato. El otro día estaba viendo una imagen de América TV Sí, estaba desglosado, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Palermo, eh, La Boca, eh, Provincia de San Luis, de ahí, hay algo que no me cerraba ahí, ¿no? De, de La Boca se independizó, ¿es una república? ¿Palermo también? Claro, porque si sumás todos los números de la ciudad de Buenos Aires, se da mucho, digamos. O sea, esa manera, viste, de, de ocultar las cosas, este a veces se nota mucho. Eh, sí, eh, esto eh, eh, es un tema, esto que está sucediendo. Yo estuve tratando uh -huh. de ver si entiendo qué es lo que está sucediendo en la ciudad. El doctor Can uh -huh. más o menos lo ha explicado, esto todavía uh -huh. este aumento de casos no parece o no no se debe eh, directamente a a la liberación de ciertas actividades comerciales. Claro. Esto recién lo claro. veríamos dentro de 10 días, no por el tiempo que uh -huh. lleva el virus. En hacer lo suyo dentro de un organismo cuando cuando penetra digamos en el cuerpo de alguien, pero bueno, uh -huh. eh la cosa está ahí, yo creo que todos están muy atentos a lo que está sucediendo a mí lo que más me preocupa, como creo que a la enorme mayoría de los argentinos son los barrios, los barrios uh -huh. vulnerables, como sí. los están llamando, donde los cuidados y las precauciones son casi casi sí. casi imposibles no. Pero bueno, esto no está es nuevo difícil. tampoco, ¿no? No es nuevo en nuestra uh -huh. ciudad. No, fuera de que hay zonas de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires y del interior de nuestro país que están postergadas desde hace muchos años. Lo que yo sí veo es que el gobierno está tratando de paliar esto que es un problema también económico, aparte de, de salud. Porque Totalmente. yo veo en mi barrio, por ejemplo, hay gente que ya no aguanta más. Con 10.000 pesos que llegan tarde, porque también hay que decirlo, ¿no? O está sea, llegando tarde la ayuda eh, no alcanza. Entonces no, la gente no, no, que no. vive de changa, sobre todo, viste eh, eh, está como eh, con la suga sí. en cuello. ¿entendés? Es que es muy difícil, los Yo creo lo que, que sí, debe ser muy difícil, difícil es. estar administrando... Sí, sí semejante acontecimiento mundial uh -huh. como es una pandemia, ¿no? Sí, con, eh, un tal eh, de... que escuché por ahí que me parece bastante atinado que es una segunda pandemia, ¿no? Venimos de la pandemia Macri, de la del país como quedó, este, uh -huh. en, el, en cuanto al económico, hubo un parate enorme uh -huh. y pues bueno, llega el lo... gobierno y aparece esta pandemia que bueno. Yo lo de... digo, yo no digo de una manera un poco más simpática, Oscar, venía Claro, veníamos eh, veníamos mal y parió la abuela, ¿viste?, realmente, Oscar, <risa> claro, sinceramente. Claro, claro. Pero bueno, eh, lo cierto es que eh, también es un tema a, a, a destacar. La ciudad de Buenos Aires hace 13 años que es gobernada por el mismo signo político y eh, las promesas hechas con respecto a, esas, a estos asentamientos, a estas villas, a estos uh -huh. barrios populares, son promesas que no se han ido cumpliendo, ¿no? de Pero bueno, Oscar, eh, por uh -huh. ahora es lo que hay y hay que remarla en esto que hay. Uh -huh. Y cuando uh -huh. esto pase, yo creo que sí hay que ponerse muy firmemente a reclamar la concreción de promesas con respecto a estos a estos asentamientos, a estas villas en la Ciudad de Buenos Aires, como la 31, la 1-11-14, que son claro. verdaderamente son verdaderamente ofensivas, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir, Oscar? Sí, no, no, es algo de lo que venimos hablando, y aparte, eh, uno, yo por lo menos veo que hay cierta cobertura, digamos, mediática en muchos medios de información en cuanto a la reta, ¿no? Lo tapan bastante, para decirlo mal y pronto. Hay sí. un montón de cosas, otra vez, con lo que pasa con los barbijos y las compras en la Ciudad de Buenos Aires? Otra vez, eh. otra vez sopa, otra vez, Oscar, otra, otra vez sopa, vez. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si algo está pasando y está mal, ¿eh? está muy mal. Exactamente, exactamente, ah. ya es la tercera, Oscar, en sí, un mes claro. o dos meses son tres, tres sucesos de uh -huh. compras malavidas, de sobreprecios etcétera. ¿Viste? No, no, no. Otra vez sopa. Otra vez la, Otra vez la sopa, semana sí, la semana pasada lo hablamos justamente y lo lo llamábamos de esta manera, ¿no? Otra sí, vez sopa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Recorté alguna al, algunos hechos que sucedieron también un 15 de mayo, ¿no? Y eh, como es el día de hoy el primero que recorté sucedió en 1800 74 Oscar. Ajá. Y lo lo recorté justamente porque tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de estos barrios de la de la Villa 31 o la otra del Bajo Flores, eh, numerosísimas, populísimas, además, como entre 40 y 50.000 mil sí. eh, personas habitan en la en la Villa 31. Bueno, uh -huh. te digo que tiene que ver este hecho del 15 de mayo de 1874 Porque ese día se inauguraron en Buenos Aires las obras de las primeras cloacas y el uh -huh. suministro de aguas corrientes. Hola ah, Oscar, mira. porque estamos en el mira. año 2020, este acontecimiento sucedió en la última en el último cuarto del siglo 19, estamos en el siglo 21 y todavía no hay cloacas para todo el mundo. No, no la no sabes. No, ni hay no, no, aguas no, no. corrientes, tampoco, como tampoco. sabemos que está sucediendo en la Villa 31, uh -huh, que hacen uh -huh. cola para recibir un balde con agua. Ah, sí, eh, sí, sí. pero bueno. Un un un un hecho, un acontecimiento que sucedió en el año 1874. Eh, el otro es la muerte de un escritor, que para mí es un excelente escritor mexicano que fue Carlos Fuentes. Ajá. Eh, ajá. bueno, murió también un 15 de mayo del año 2012. Eh, eh fue un escritor sobresaliente. Oscar, en algún momento probablemente Julia nos hable sobre Carlos Fuentes. Claro. Y el otro hecho, hecho que ser, recorté, sí. El otro hecho que recorté es del año 1969. Debería haberlo leído primero, en realidad. Eh, también fue un 15 de mayo, pero del año 69, que comenzó nada menos que el Rosariazo, Oscar. Claro, Esto claro. fue una enorme protesta social y popular que se gestó uh -huh. en esta ciudad, obviamente en la ciudad de Rosario, donde hubo huelgas y manifestaciones en contra sí. de la dictadura de aquel momento, que era aquel uh -huh. señor bigotudo. ¿Te acordás? No, no, no era muy chico, pero sí lo leí. Ah, eras muy chiquito, bueno, pero y hubo, y a, se había se una se vez, empurra. o hubo una vez, un señor bigotudo que tenía labio leporino, por eso no podía desprenderse <risa> del bigote, que se llamó Exacto. Juan Carlos Onganía. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> bueno, Exacto. todas estas huelgas y manifestaciones fueron en contra de la dictadura militar que encabezó él en el año 66, y bueno, el punto máximo de este alzamiento y Unos días atrás había comenzado también en un ingeniero azucarero en sí, ingen un ingenio perdón azu en tuamán en tucumán, sí, sí, en, en tucumán. En tucumán, en tucumán nada menos y sí. eh, el 14 de mayo el día antes del rosariazo uh -huh. se levantó también la, la gente en la ciudad de córdoba todo esto claro. conformó como bien sabemos ahí se asumó también eh los universitarios se sumaron en en, sí, en córdoba. Sí. Bueno, todo esto conmovió al momento, en aquel momento conmovió a la sociedad, conmovió, le hizo temblar un poco el bigote a ¿eh? Onganía, uh -huh. pero pero continuó, eh, continuó su su dictadura hasta el sí, claro, claro. hasta el año 73. Bueno, hubo verdad. heridos, detenidos, de este, todo, este, de, eso de todo. Explica por qué, ¿no? En, en Corrientes también pasó, eh. En corrientes, de corrientes Exactamente, exactamente uh -huh. también pasó en Corrientes, o sea, en Rosario, sí. en Tucumán, en Córdoba, en Corrientes. Fue uh -huh. un un alzamiento y un, un <coughs> sinfín de manifestaciones y de protestas eh, y de huelgas, y de huelgas en en lugares muy muy centrales, digamos, del país, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, es. esto también sucedió un 15 de mayo, Oscar ¿no? perfecto, hay algo que nosotros hablamos y estamos muy en contra que es la meritocracia esto que si vos este, te esforzás y si te esforzás vas a llegar ah, lejos esto sí, lo hablamos sí. mucho acá y ahora lo que vamos a escuchar es Alberto Fernández, que dice cortito, algo que estamos muy de acuerdo ¿lo escuchamos Víctor? dale Una mujer inteligente, muy inteligente, nacida en la pobreza, no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. está bastante está bastante claro el tema del mediocre y el, y el muy inteligente muy lejos, que si doctor. no tienen las oportunidades necesarias no hay manera que, que vaya muy lejos claro. y hay algo que se supo hoy y tiene que ver con un informe que le pidió el gobierno al Banco Central de la República Argentina eh, se hizo un estudio sobre la evasión la fuga de capitales es la plata que se va el Banco Central hizo este informe a pedido del Poder Ejecutivo Nacional y concluyó que el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 cuando asume Mauricio Macri facilitaron la fuga de capitales por más de CC por más de, de 86.086.086.000 86 86 de dólares. No, no, La, es un montón de plata es demasiada plata y eh, recordemos que habían pedido en todos esos 4 años 100.000 se fueron 86.000 eh, esto siempre lo decimos no era un error, ¿eh? esto estaba buscado eh, dice el, el documento se llama mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019 Activos externos son la plata que queda afuera, son activos efectivo, es plata externo, fuera del país. Se incrementó la formas, esto dice que el gobierno de Macri incrementó la formación de activos en el exterior de los residentes y es un resultado de un profundo cambio de paradigma eh, impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento que llevó adelante Mauricio Macri, recordemos que desreguló todo. Sí, sí, bueno, como es lógico para un gobierno, digamos, una claro, gestión claro. con ese signo político, ¿no? Sí, es sí, esperable, exacto. ¿va? Ajá, y te hablan de la libertad. La libertad porque nosotros, si te tenemos el recuerdo más de un energúmeno de decir, yo quiero los dólares para irme de vacación. Yo tengo... La, está bien, pero eh, no estamos hablando de vos. Estamos hablando de gente que se llevó mucha plata. El que es el presidente de esta autoridad del Banco Central de la República Argentina, se llama Miguel Peche, dice que eh, este, esta política provocó una grave crisis que afectó a la economía del país y que se tradujo en menor crecimiento e inversión, o sea, fue todo mentira, el verso de la inversión externa, mayor desempleo y un deterioro en la distribución del ingreso. Eh, apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras de adquirió 41.124 millones. No, no, Empresas no. Empresas no. que están afuera compran dólares. 41.000 millones. Eh, en concepto, bueno, formación de activos externo, que es lo que decíamos recién, que es plata afuera. Mi platita en otro lugar. Eh, en el caso de personas humanas, o sea, de la gente, el 1% de los compradores acumuló 16.200 millones. Y vamos a hacer un alto acá. Yo estaba haciendo más o menos un cálculo de lo que va llevando la pandemia. Eh, ver, cuánto lo que el va llevando? Mirá, eh, eh, está hecho en peso del cálculo, ¿no? pero eh, traducido a dólares es es no tiene nada. Que ver. La verdad que no tiene nada que ver. Son 1.250 millones de dólares. Contra estamos hablando de 1.250 millones de dólares es lo que lleva el, este gobierno de gasto por la pandemia por eso es... que está manteniendo a un montón de gente cuando eh, yo me quejo no no me gusta que sea tan lento pero eh, digamos que es lo mejor que nos no pudo haber pasado le faltará por ahí que aprete un poquito el acelerador pero vos fijate la diferencia no pero justamente es... justamente Oscar justamente sí. estos 1200 millones de dólares por por los gastos asumidos, digamos, uh -huh. eh, uh -huh. por, el, por esta por esta pandemia contra cuánto repetí la cifra de no, los 86 mil han... millones. No, no, no 86 mil es... millones, pero ahora te estoy hablando de personas físicas. Sí, sí, gente personas físicas. ¿La fuera? O sea, claro. Me encantaría saber la ya se va a filtrar el este, el ¿cómo se llama? El, el listado de esas personas. Los nombres, eh, los nombres. Claro. Claro, claro, porque no me resultaría nada raro encontrar alguno algún conocido, algún apellido de esos ilustres este dentro de ellos. Dice este informe del Banco Central que Macri impulsó una primera fase de ingreso de capitales que duró hasta 2018. De cada 10 dólares que ingresaron, 8 tuvieron, volvieron a pagar deuda. O sea, de los 10 que entraron, 8 se volvieron a ir. Y son eh, capitales especulativos. La gente entró, uno que ellos que se, se lavaban, se, digamos, se agrandaban tanto diciendo, mire todos los millones que entraron. Esos millones entraron a comprar dólares a un precio, venderlos a otro. Es una timba, fue toda una timba que sí, hizo sí. que la plata se fuera Porque esa ganancia no quedó acá. ¿Me no. explico? No, no, no, no. Bueno, de la misma manera que no han quedado los dineros extraordinarios de los créditos y de los préstamos uh -huh. pedidos tampoco, ¿no? Sí, sí. No, exactamente, no. exactamente. Bueno, el texto de Central, como para estar caminando dice que en ese periodo del 2015, 2019, la fuga de capitales se triplicó. O sea, se fue al triple. ¡Triplicó, ese... ¿Triplicó? ¿Triplicó? No, triplicó, no. La es deuda, esa... la fuga, la, fuga lo, la, la plata que se fue, se triplicó. Estamos hablando de 86.000 millones de dólares. Imagínate la cantidad de pandemias que podríamos haber atravesado sin ningún problema. Estaríamos todos en casa sin tener que trabajar. Con esa plata estaríamos un año de pandemia, tranquilamente. ¿Me explico? Ay, qué, qué, qué triste. Qué triste y qué vergonzoso, es, Oscar. Es realmente. vergonzoso. Y sabes qué más? Me, aparte de vergonzoso me, me ofende. Cuando escucho a muchos decir, y el, el gasto... Del gobierno en planes sociales y en y el gasto y el gasto en salud no hay gasto es una inversión fíjate que toda esta gente que no está trabajando y que recibe estos 10.000 mil pesos eh, los está volviendo a gastar y eso hace que de alguna manera la rueda siga girando no es que de verdad te digo que uno es, es, es lamentable reconocer esto que te voy a decir pero me parece mm. casi como que nos estamos acostumbrando a escuchar sujetos que casi uh -huh. parece casi parecen haber hecho posgrados en una disciplina que es la hipocresía o sea sí, claro totalmente claro, claro. porque bueno, uno uno escucha... y hablando del dólar es esta gente que habla del dólar libre hay un dólar que es el el oficial y de otro es ilegal claro claro no, no, no hay un mercado de celulares robados que serían los celulares libres entendés cómo es la cosa claro claro, claro. no es sí es ese sí. es obsceno verdaderamente es obsceno, es obsceno. y es obsceno eh, el uh -huh. estar eh, el estar acostumbrándonos a escuchar uh -huh. semejantes sí. textos o dichos o discursos cargados de una hipocresía tal sí, claro. de aquellos que defienden la economía en contra uh -huh. de eh, estas estos recursos digamos propios y universales del aislamiento frente a un cuadro como es una pandemia, cuando sí, sí. de verdad eh, éramos pocos, eh Oscar, y parió sí, la abuela, ¿no? Sí, éramos claro, pocos claro, y parió la abuela. Cual, tal cual, tal cual. Bueno, triste, triste, pero necesario saberlo, sí, ¿no? Es necesario saberlo, ¿no? Porque cuando te dicen algo, mirá, eh, pasó esto en el país, por eso tampoco alcanza para no. los planes sociales, por eso tampoco alcanza para los para los hospitales, para un montón de cosas no alcanza. ¿Mm? Sí, para un montón sí. de cosas no alcanza por esto, porque no hay plata. Y después, en la otra vez voy a hablar de algo que se está se escuchó, ya hay planes, hay proyectos de, de una Junta Nacional de Granos, porque el otro gran jugador el otro gran jugador, jugador y jugador en la política económica de nuestro país, es el mal llamado campo, ¿no? ¿El es mal llamado? Sí. Mal llamado Campo Alguien nos llamó a grogar Ah, Campo casi? Campo Sí, sí, claro, sí Campo Ahí está Bueno, dale ¿Escuchamos algún tema dale. musical? Un poquito de tema Un temita music musicales Para levantar un poquito Y nos preparamos eso... para escuchar A Julia ah, a Julia Buter Ahí está Hasta luego Chao, hasta luego Now it looks as though they're here to Oh, I believe in No nos interesan los rankings Suddenly I'm not half the man I used to be No nos interesan los 40 principales la música que nos gusta Porque sí Las Mil y Una Hojas Con Julia Boutet Buenas noches, Julia. ¿Cómo estás? Hola, Silvia. Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, también. Bien, bien. Sí, sí creo contentos de estar un viernes más con ustedes, Perfecto, con vos sí. y con todos los oyentes, los montones de oyentes que tenemos. <risa> Perfecto, me parece muy bien. Bueno, leí leí el tema, el libro y el autor que Alex has elegido para hoy, Julia, y Ajá. me resulta muy interesante, así que arrancá nomás. ¿Mm? Arranquemos. Eh, hoy les voy a hablar, les voy a contar de una novela, una de las grandísimas novelas de de la historia de la literatura de eh, inglesa en este caso porque bueno, estamos dedicando este mes de mayo a a Inglaterra, no, no sé si solamente a Inglaterra, pero bueno, a a las islas británicas. Este eh, sí, sí. eh, y bueno, y me pareció eh no sé, apropiado hablar de esta novela que se llama Diario del año de la peste de Daniel Defoe. Eh Tifo la publicó en 1722. Ah, caramba. Eh, hay hay una serie, sí, sí, sí, él nació en el 1660, alguna cosa Estamos así, hablando ¿no? del siglo XVIII. Exacto, XVII, 17, 1660, 1760. No. Ah, él nació en el 1600, claro. Claro, y la peste fue en ese año, eh esta peste que se desarrolló desde más o menos el año 1664, bueno, hay algunas imprecisiones desde luego con respecto a la, a la a una muy fina localización de los inicios de estas pestes que se repetían lamentablemente. ¿Qué, qué la peste fue, vence... ¿Qué peste fue, Julia? Esta es una peste que era bastante recurrente, que sí. les voy a contar para ya meternos en el texto, eh, que, que previamente les voy a contar esto. Cuando él eh, decide publicar esta, esta novela, Diario del Año de la Peste, decide contarla narrarla en primera persona y son las experiencias de un tanabatero muy próspero y muy piadoso que vivía en Londres uh -huh. y firmó luego de la novela cuando termina esta la firma como h f h f se supone creen los los eruditos. ...que hace referencia a un tío de Defoe... ...que en realidad no se llamaba Daniel Difo ...no se llamaba Daniel Foe... ...pero que se agregó ese V-E... ...para parecer ah. más aristocrático... Ah. ...entonces este h f es Henry Foe... ...aparentemente hay bastante consenso en ese sentido... ...que es un tío de Daniel que le cuenta... ...porque Daniel nace en el 1660... No, y es la bien muchísimo. Lo que relata es 1664, 65, 66, o sea que era un niño de 4 o 5 años, no no. Claro. Eh, entonces posiblemente este tío Henry Fou fue quien le contó muchas de estas eh circunstancias y que él relata de este modo que ahora vamos a ver de un modo este magnífico y demás. Bueno, quería hacer esta eh pequeña introducción para después decir ¿Cómo empieza este libro? no eh, Dice, fue a principios de septiembre de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Amsterdam y Rotterdam, donde había sido traída, según unos de según unos de Italia, según otros de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca, otros decían que le habían traído de Candia y otros que de Chipre, pero no importaba de dónde había venido, todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda. Y vos eh, te perdón, acababas de contarnos que esto fue, o sea que es la misma peste de la Edad Media. Bueno, insiste, ya no era la no Media, si bien eh, no no no ciudad bastante medieval todavía por lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero eh no digo era... que es la misma, mi pregunta es si es la, la misma peste bubónica, que se llamó peste negra. Claro, y aparentemente sí, porque fíjense que después el más adelante dice, a ver, este que encuentro la página. Eh, porque no se sabía muy bien, empieza a morir gente. Claro, entonces, claro. y entonces él empieza con esta por cu esta cuestión él lo llama diario porque hace como un relato muy pormenorizado como una crónica si bien como vuelvo a decir está eh, ficcionalizando eh, relatos que recibió posiblemente de su tiro y de de, de, de otras cuestiones este porque Vuelvo a decir que se publica en el 1722, o sea que claro. son 60 años después de que esto sucediera. Sí. Este eh eh quiero lo que iba a decir, bueno, ahora ahora se me escapó con con tanta cosa. Ah, bueno, que no se que no se tenía realmente demasiada noción de cuál era la enfermedad que eh, producía estos, estos estas, estas muertes, así que sé yo. Claro. Y entonces, dice, que hablaban mucho de una enfermedad que nunca jamás... Sí, ahora cuando diga el segundo nombre, sí. Dice, las menciones del tabardillo pintado. Fiebre e infección de dientes empezaron a multiplicarse. El tabardillo pintado es el tifus. Ah, no, entonces no, no. Entonces se no. confundía en aquel momento la peste bubónica... Con el tifus. Se confundía una enfermedad con la otra, no sabían de qué corno se moría esa maña cantidad de gente. Claro, este que Europa fue diezmada por todo esto durante tantísimo tiempo, ¿no? Muchísimos, muchísimos años. Sí. Pero bueno, más allá de, de de de estas cuestiones eh físicas que eh sin duda ponen de manifiesto la eh las, las faltas que que que había en ese entonces. Eh, por de pronto no había ni vacunas, ni antibióticos, no, no, no había no, nada, nada, nada. nada, ni siquiera había higiene No, no, Entonces, no, no. recursos mínimos sí. Mínimos, minimísimos, minimísimos Entonces me parece que lo interesante tal vez sea eh, poner un poquito el foco en eh, en las otras cuestiones que hacen al ser humano no eh, Y ahora vamos a ver, todavía. quería yo contar una cosa porque después me olvido Eh que quería contarles que esta es una de las novelas favoritas según dicen sus exégetas de Gabriel García Márquez Anda. él escribió el guión de una película que se llamó justamente la, la la peste eh del año 1979 de un mexicano que se llama Felipe casaals que está basada en el en este texto de Foe y bueno después el mismo García Márquez escribe. Eh, el amor en los tiempos del cólera y bueno, hay una serie de literatura eh, muy abundante por cierto eh, sí, sí. basada en, en, en cuestiones de estas de, de peces no Dígame Julia, eh, contanos algo porque yo a Daniel Defoe lo conozco o lo he conocido desde mi infancia creo por su por famosísima novela <risas> por su famosísima novela Robinson claro, Crusoe claro, ¿no? claro, claro. Eh, que también ha sido ha sido mostrada de todas las maneras posibles. Son las dos novelas más importantes que ha escrito él. Totalmente, totalmente. y la, el diario del año de la peste. Sí, como un texto de aventuras, Robinson Crusoe me pareció siempre maravillosa. Eh, como, es maravilloso a mí me... y aparte es maravilloso también porque tiene tiene tiene otras cuestiones también, no solo como un claro como texto de aventuras, eh, sino es una aventura no, a mí, a, a, espiritual, a si querés, o, me... o psicológica. Claro, a mí me gusta escucharte cuando decís algo acerca de la calidad de la escritura de tal o cual escritor. En este caso me interesa que me cuentes algo de Daniel Defoe. Bueno, eh, este muchacho Daniel, eh, que ya les dije que se agregó ese D para parecer más sí. aristocrático, era sí. hijo de un carnicero, de Ajá. un carnicero que aparte de ser carnicero eh, fabricaba velas, con el cibo de las reces que eh, sacrificaba para venderlas después en la carnicería. Sí. O sea que era una una persona de una condición humilde, eh, una, una persona con mucha eh, capacidad para para expresarse, para escribir, sin duda, sí. y eh, sumamente inteligente también. Y bueno, y empieza a relacionarse con personajes que yo ahora no recuerdo exactamente cómo eran los cargos, pero el Lord Mayor de la ciudad, de la City, como mm. dicen ellos, o siguen diciendo y decían, eh, <ríe> obviamente hablaban en inglés, este eh, a donde era un secretario ¿no? eh, que re relataba o, o, mejor dicho, registraba los acontecimientos que tenían, Hace ah. tantos años hizo este trabajo, que por eso este diario está escrito de un modo que hasta parece muy periodístico, que parecen claro. los los relatos que tenemos ahora nosotros con esta pandemia que estamos viviendo. Eh, sí, sí, parecería entonces como una crónica periodística, digamos. Como una crónica, pero no es una crónica, están, son son hechos reales que fueron ficcionalizados 60 años después aproximadamente. Vuelvo a repetirlo porque eso es importante. Y, no, y creo que la, la crítica en general está bastante eh, de acuerdo en, en en este sentido, ¿no? Es una no, y novela. Hizo, eso que esto quería El personaje recordar. que relata es este talabartero eh, sí. próspero, muy piadoso, porque esa es otra de las cosas que hay que marcar en Diffo. Diffo era un tipo que eh, durante su infancia tuvo una, una cuestión era calvinista, viste con estas cuestiones también de las diferencias entre las religiones cristianas de ese momento y esas cuestiones, okay. ¿no? Eh, eh, bueno, entonces, sí, sí, me... el, Perdón. el relator es sí. este H.F. que firma... Nunca dice que se llame Henry Fogg, pero sí. cuando termina dice, después de la peste, qué sé yo, estoy vivo, H.F. Ajá. Entonces, en la crítica entiende que se es este tío de él, etcétera, etcétera. Que le transmitió eh, todo esto, probablemente. Que le transmitió, claro. eh, y más las otras, a, habrá habido documentos, me imagino que en 60 años habrá habido documentos médicos también, y sí. bueno, no sé, de, lo, lo, lo, pero va a ser disponible en ese momento. Jul eh, Julia, ya que como para para que nos dejes eh, picando como suele pasarnos o suele pasar contigo alguna algún interés particular en esta obra como para para incitar eh, de, de, no sé llamar a la lectura del texto a nuestros oyentes y a nosotros mismos, ¿no? Desde, con esto desde, podríamos ir terminando okay. el relato. desde lo literario les digo que eh, es, es muy agradable de leer, muy agradable. Al, al, la, eh, eso es buenísimo. Es muy agradable, porque de, de lo que habla, de agradable no tiene nada. No, no, este, eso está re bueno, claro. Este... Y después me, me interesó también mucho el tema de, eh, como para traerlo a, a, aquí a la realidad, ¿no? A, a estas cuestiones que se nos están planteando desde hace ya unos cuantos días, eh, con respecto a algo que él eh, él manifiesta y que es, eh, dice, dice, dijo, ¿no? La piste ponía, entre paréntesis, las divisiones sociales e ideológicas. ¡Ah, buenísimo! Es excelente. Yo les recomiendo buenísimo. el texto. <risa> les recomiendo francamente el texto. y ¡No! Eh, y ah, traje... estamos... 300 años después estamos en la misma. Exactamente. Y entonces después rescato un comentario y una reflexión de, de un licenciado en Historia, un profesor de Historia re recibido en la UBA y, y miembro del CONICET y de la Universidad de San Martín, que se llama Andrés Gattinoni, que dice sí. una cosa que me pareció fantástica. Dice, el futuro está siempre a mitad de camino entre la utopía y la distopía. Lo único Ajá. seguro es la incertidumbre, que es el a, a lo que llega... Eh, Diffo, al final, cuando él está escribiendo el libro, como vuelvo a decirlo, en el año 1722, hablando del año 1665, donde dice que eh, todo aquello que parecía fantástico, a donde eh, se juntaban en las iglesias y a donde los muertos iban a parar, los que estaban vestidos eh, ricamente y los que estaban en harapos, todos a la fosa común, que se, sí. se pensó que la humanidad iba a entender que somos todos iguales, no, ya en 1722... No lo era. Dijo... No. Bueno, Julia, más que interesante, más que actual, por más que claro, un relato... Absolutamente, no, es... sí, me, me, me gustó por eso, bueno, no es muy para arriba. No, bueno. no, no, pero nos ubica en algo que que que nos enfrenta a lo que el sujeto humano es hoy Exacto. y antes. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Julia, muy interesante como siempre. Sí, bueno, te, te, te pegamos. No, por favor, a vos. <risa> <risa> te esperamos el viernes próximo, ¿eh? Dale, perfecto, un beso grande. Chao. gracias, chao, otro chao. para vos.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 Oscar Estoy acá, estoy acá Bueno, bueno <risa> Me alegro que estés ahí, que no te hayas perdido en el, en No, el no, no, de... me quedé escuchando mm. Por supuesto me quedé escuchando entrevista, obviamente, siempre interesante, siempre muy, muy interesante. interesante. este texto, ¿no? Sí, y la actualidad sí, sí. 300 la años actualidad, después, ¿no? Exacto, exacto, la, la actualidad que tiene es increíble, ¿no? No, no, es tremendo, increíble. tremendo. Por ahí compartimos en algún momento, yo compartí en las redes un poema que es de también de esa época y no sé si no es más viejo y está no habla de una, habla de algo que está mal, como si fuera una enfermedad, una pandemia. No dice no. nada, como no hay no habla ni de teléfonos ni de nada, no existía, pero si lo leemos así, eh, lo voy a buscar, a ver si lo tengo te lo lo comparto, dale, porque está, dale. está muy bueno, está muy bueno. No, no, es que es como creo que terminamos no la, la conversación con Julia, es como que un texto de 300 años nos enfrenta, mm -hmm. lo cual es obvio, no pero nos enfrenta con con el sujeto humano con la subjetividad humana eh, claro. de ayer y de hoy claro. y de siempre, ¿no? Claro. De ayer de claro. hoy y de siempre. Qué época uh -huh. que vivió que vivió Europa, francamente, qué época de sí. de aniquilamiento de la sí. población, sí. ¿eh? Sí. Sí. Eh, Exacto. bueno, en estos minutitos últimos de la primera hora quiero los otros días estuve hablando con un par de amigas y surgió uh -huh. sin sin querer el tema de cuáles son las diferencias que existen entre el psicoanálisis y las variadas psicoterapias ajá, por allí ajá, sí. por allí circulan, ¿no? Con lo cual me parece, si bien es cierto, Oscar, que lo hemos hablado en otras oportunidades, en otras sí. radios, este tema, sí, pero me parece sí. que siempre está bueno, al menos es de sí. mi interés fundamental. Sí, está supuesto, bueno supuesto, también. Es que es interesante. Y la la gente de ser... por ahí cree mal que son lo mismo. Exactamente no. establecer las diferencias, no. porque son son como muy muy claras, sí muy claras eh empecemos por lo que son sí. las psicoterapias, sí que claro, de paso te cuento que eh, hay decenas no de clases uh -huh. de psicoterapias que andan sí. por allí dando Uf. vueltas aquí y en el mundo eh sí, las, sí, sí. algunas muy graciosas las psicoterapias hacen uso y abuso uso y abuso de la relación sí. entre el paciente. Y el terapeuta sea voltea uh -huh. no eh sí. y a través de qué hacen uso y abuso de esta relación a través de la sugestión uh -huh. eh uh -huh. de la sugestión porque imponen un sentido al malestar que registra ese sujeto que los consulta claro, claro. qué quiere decir que les ponen un sentido que le imponen un sentido porque le sugieren qué es lo que hay que hacer, qué es lo uh -huh. que está bien qué es lo que está mal. Sí. Sí. Se ubican en el lugar del que sabe de casi una especie ya. de dios que uh -huh, sí. le dice cómo deben ser las cosas qué sí. es lo bueno qué es lo malo uh -huh. eh y de esta manera logran como un un conjunto casi de súbditos sí sí exacto exact se hacen la imagen y semejanza de él del terapeuta uh -huh. no uh -huh. eh sí. porque sí. es el que mejor puede decir cómo se deben hacer las cosas. Es, es el, el que sabe todo. Es el que conoce de la vida, ¿no?, de todo, la vida, todo, sí, sí, sí, sí. todo y ordena y no. o sugiere o aconseja cómo hay que vivirla a la vida, claro, claro. que no es justamente como la está viviendo el paciente claro, que y tiene no. delante, ¿no? Y no. Eh, bueno, junto con esto aparecen esos eh, estas promociones de curas rápidas, Sí. Eh, terapias estructuradas y focalizadas, que son palabras huecas, francamente, sí, porque no claro. sé dónde se focalizan, pero bueno, no importa, que tienen objetivos muy puntuales, muy precisos, sí. eh, no se pierde el tiempo en estas terapias, sí. dicen ellos, ¿no? Sí. Eh, sí. Se despliegan una... Eh, eh, todas estas terapias aprovechan, digamos o se manejan en función de uh -huh. ideales sociales, de adaptación. Uno se tiene que adaptar a la sociedad. Claro, ¿Sí? Claro, eh, claro, claro. Eh, también hay una cosa de, de premura, de prontitud, porque en general las obras sociales tienen un número determinado oh, de sesiones sí, por sí, año. Sí, sí, sí, Yo sí, no sé cuántas son ahora, pero deben andar cerca de 30 sesiones eh, por 30, año. 30. Ah, Yo 30. la última vez que hice terapia eran 30 sesiones y después arreglé con el terapeuta eh, y me dijo te doy una inyección letal o me seguís pagando Claro, <risa> no, claro, que ahí pagando por mi cuenta, pero sí claro, claro, sí, claro, sí, claro, no por esto. Hay hay como una premura también en las en sí. la resolución de determinada sí. consulta, digamos, porque bueno, está impuesto también esto desde este límite, ¿no? de las sí. obras sociales. Sí, sí. Eh, y aparte estamos en una en una sociedad que pretende todo rápido, todo ya, claro, no podemos sí, perder sí. tiempo. Si tenés que bajar no. de peso, tenés que bajar ya, no pierdas tiempo haciendo ejercicio, no, no, no todo rápido, tomate algo, bueno, eso va por ese no. lado también, ¿no? esto Esto es una preguntita esta, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Qué significa uh -huh. ganar uh -huh. tiempo? ¿O qué significa, claro, por lo contrario, perderlo, <risas> claro, francamente? No exacto, sé. Exacto, claro. A mí no, uh -huh. no me cierra ese concepto, pero no, bueno. No, no, a mí tampoco, claro. Se claro. maneja muchísimo eso del tiempo, ¿eh? Es casi, sí. casi el leitmotiv sí. de estas, de estas sí, terapias. Es sí, sí, sí, todo rápido. Uh -huh. sí, exactamente. Exacto. Por la inmediatez sí, del tiempo que vivimos, ¿no? Sí. Eh, todo sí. es ya y punto. Eh, frente a todo esto, no nos podemos olvidar ni más ni menos de uh -huh. la infaltable presencia de los laboratorios y del uh -huh. modelo médico, ¿sí? Uh -huh. ¿De quiénes? De uh -huh. los psiquiatras, obviamente, que claro. son los que atienden, Problemas de este orden claro, eh, lo que pueden medicar bueno sí la el acto médico el acto psiquiátrico sí. se caracteriza por la mmm, indicación o la prescripción uh -huh. de un fármaco sí claro, claro. yo suelo decir que un psiquiatra cuenta con un arma muy muy potente, oscar, muy potente sí. y sí. con algún cierto de peligrosidad algún uh -huh. tipo de peligrosidad que es un adirome y un recetario, uh -huh. y un recetario, ¿Sí? claro. Eh, claro. porque con estos dos artículos médica, uh -huh. médica. Bueno, sí. eh la medicación psiquiátrica garantiza también, por supuesto, la cura rápida, una cura uh -huh. segura, eh sí. bien sabemos casi que hay, para cada trastorno hay un psicofármaco. Sí, claro, ¿No? claro. Eh, también sí, sí, puede sí, sí, ser que sí. te sugieran que te vayas de vacaciones. Uh -huh. o, eh, o te vendan vacaciones. O te vendan eh, vacaciones. Sí. Yo te, te, te, te comento esto desde mi, experien mi experiencia. Yo hago Tai Chi Chuan hace más de 10 años. sí y Pasé por varios lugares muy serios y algunos no tanto. Porque se no tanto también tenía su trasfondo de negocio para esto comprate esto te vendo esto si para la si necesitas un poco de bigorte de la maca peruana esto no sé qué después esto y después y hacían eh, se conectaba con gente que tenía un lugar donde uno podía pasar unas, unos días ah, y, claro mira que con meditar y que eso casualmente era conocido y, y vos ya viste en un momento yo creo mucho en lo que es la energía interna el chipto esas cosas que tienen que ver con las artes marciales y entiendo mucho eso de lo que por lo menos lo bien que me hace a mí, pero sí. de ahí a conectarse con seres de otro de otro planeta, y vos decís, ¿a dónde está yendo porque te das cuenta que te hace una luz roja que se empieza a prender. Bueno, o sea, te habla de algunas cosas así y tienen todo que ver con esto, ¿no? pero lógicamente y también por ejemplo Oscar eh, está muy muy muy a la orden del día las prácticas uh -huh. de yoga, ¿no es cierto? Sí, también eh, hay eh, la indicación de hacer yoga porque el yoga esto, porque el yoga lo uh -huh. otro o gimnasias en otro momento uh -huh. era era otro tipo de gimnasia, uh -huh. etcétera, Oscar. Uh -huh. El lugar el lugar del terapeuta con todo esto que te acabo de más o menos de resumir es el uh -huh. lugar de un amo un amo claro, y señor claro, ¿sí? totalmente sí, sí, sí, eh, sí, porque en realidad le preguntan ¿sí? ¿de esto, ¿qué tenemos que hacer? Eh, sí, más o menos como la manera podría, exagerando el, el, sí. el, el, la comparación indudablemente, mm. pero la manera de un chamán Oscar, ¿no? Claro, o de un pequeño claro. dios, como te decía sí, hace sí, un sí, rato sí, sí. Eh, sí. es ese lugar de amo y señor que tiene sus ideales, sus valores sí. es, él es sí. el que sabe sí. y es el que Le dice a sus pacientes lo que hay que hacer ¿sí? claro, eh, por lo tanto el paciente obedece no será sí, aquel que tiene que obedecerlo ...sí, eh, claro, claro porque ya no cuadra en el, en el lugar ese no ya no sirve no. como paciente como cliente diría yo no porque en ese punto ya me parece que es un cliente no no y de verdad logra digamos que ese poder de la sugestión que te uh -huh. decía que que tienen en realidad sí, sí. Eh, logra cómo, eh, y esto de ofrecerse como el que sabe y el que puede uh -huh. y el que tiene uh -huh. el poder, por ende, se logra como una identificación del paciente al al terapeuta o al psicólogo en cuestión, ¿no? Uh -huh. eh, el psicoanálisis es absolutamente lo contrario porque apunta a no identificar de ninguna manera a identificarse en ese lugar del poder, el analista, ¿no? Claro, Así como claro. el terapeuta está en ese lugar del amo y señor y del que tiene el poder, el psicoanalista justamente no se identifica con esto. Uh -huh. eh, lo que intenta un analista o un psicoanalista es desplegar el saber inconsciente de su paciente, porque el saber inconsciente está en cada uno no está en el psicoanalista, no, no está claro, el que sabe, claro. sino que es uno, el sujeto y su inconsciente, donde está el saber de lo que está padeciendo. Uh -huh, uh -huh, el analista cual. se abstiene de prejuicios, se abstiene de ofrecerse como el ideal a seguir, no uh -huh. eh, sino que se eh, apunta y, y se dedica, digamos, y escucha lo que Freud llamó, Las formaciones del inconsciente, que ya a esta altura Ajá. de haberme escuchado a mí tantas veces sabemos que esas formaciones del inconsciente son los sueños, uh -huh. son los actos fallidos, son los olvidos, son los equívocos, claro. es eso claro. donde el sujeto que habla tropieza, tropieza, uh -huh. Uh -huh. Come, patina, digamos, no claro, patina en claro. el sentido, bueno, no, no quise decir esto, quise decir lo otro, <ríe> Y esa patinada, ese tropiezo del sujeto que está allí es justamente donde el inconsciente se abre, pero Ajá. rápidamente vuelve a cerrarse. ¿eh? Sí. Y sí, ahí claro, está el trabajo claro. del analista, ¿sí? Ajá. Eh, <risas> exactamente. Bueno, Bien. y para terminar, no porque ya estamos sí, en dale. el fin de esta primera hora, Ajá. las diferencias que intenté o intento marcar entre una práctica y la otra no está dada ni por la duración, Oscar, del tratamiento, claro. ni por claro. el uso del diván, porque también se hace mucho hincapié en que las terapias uh -huh. focalizadas o, o llamadas eh, de apoyo, o con palabras muy diversas, no sí. utilizan el diván. No está la diferencia sí. en el uso del diván o no uso del diván, ni uh -huh. tampoco la diferencia uh -huh. está en que sea más prolongado o menos prolongado el tratamiento, sino uh -huh. la diferencia fundamental está en la dirección de la cura de ese paciente. Uh -huh. Es decir, uh -huh. cómo se dirige al paciente, no al paciente, me corrijo, cómo se dirige la cura, la curación Ajá. de Ajá. ese padecimiento Ajá. sin gobernarlo, al sujeto, claro, y claro. sin educarlo, sin tener una actitud pedagógica, didáctica con él, uh -huh. enseñándole cómo tiene que hacer las cosas, ni tampoco claro. gobernándolo, porque el psicoanalista no tiene ese poder que sí tiene, que te da, por otro lado, la, la sujeción, uh -huh. que tiene el terapeuta, ¿no? Claro. Eh, hasta acá lo que te puedo decir hoy, en Perfecto. otro programa más adelante... Puede ser que retomemos este tema y hablemos de un par de estas terapias ah, que perfecto, son anticonocidas sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, como la, la, sí. la psicoterapia cognitivo-conductual y la sistémica, que están siempre muy, muy sí. a la orden sí, sí. De, del día, ¿no? Bueno, perfecto, hasta aquí, Oscar. Perfecto. Hasta aquí nos, nos vamos por un ratito a, a la ya segunda hasta hora. Hasta la otra hora. Ahí está. está. Bien. Hasta luego. Chau, chau.